¿Cómo estás Leo? Oh, hola Carlos, ¿todo bien? Estás? Yo quiero antes de que empiece la columna del mercenario de la noticia Discutir un poquito más Mandarle, no, mandarle un saludo a Gianluca, el hijo de Estelita que también nos está escuchando Vamos todavía. Y no cree que la saludan a su madre por radio Exactamente, muy oh, bien Un gran abrazo a los... Me dos. gusta el nombre Gianluca Un gran nombre Sí Yo me hace acordar a que canta Yo siento que... ¿Ese oh, ¿sí Bueno, es? eh, por favor, volvamos a la columna, señor claro, vamos, mercenario vamos a la seriedad, ¿Qué yo... trajo usted para hoy? Eh, y bueno, y traje lo que todos querían que trajera en realidad, que es eh, las repercusiones, los hechos, los hechos, sí, sí, sí. Del, del 8N o la marcha del 8 de noviembre, o como diría Pedro y Pablo, la marcha de la bronca. <risa> <risa> así bueno. que sí, se me salió el alma. <risa> y, pero bueno, a ver, vamos al claro. con de los recuerdos. Empecemos, empecemos por el principio para más o menos ubicarnos en qué fue lo que pasó, qué es lo que va a pasar y demás. Eh, la precuela vas a contar del 8N Sí, exactamente, sí Marcha masiva en todo el país Por lo menos así es como algunos lo titularon Otros ni lo titularon, algunos medios Pero bueno, para expresar su disconformidad con el gobierno nacional Multitudes se movilizaron La palabra multitudes es genial Se movilizaron al son de las cacerolas ¿sí? Al son de las cacerolas sí. eh, La imagen se repitió en las principales ciudades del país Y desde el oficialismo las únicas respuestas Fueron por las redes sociales Mentira, en realidad salieron a hablar después eh, Aníbal Fernández y demás. Uh -huh. eh, en principio, no solamente se dio en el país, también hubo repercusiones eh, por fuera. ¿sí? Eh, sí. Llegaron a distintas ciudades del mundo, como por ejemplo Roma, París, Barcelona, Sydney, en Australia, eh, y Río de Janeiro. Sí. ¿sí? ¿Cómo, Está, ¿cómo? No estaba chismo bueno. No, no, no. Como, como buen discutidor, me peleé con gente que estaba a favor de los de Nueva York. ¿De, no, de, de Nueva York? Eh, Nueva York. Ah, había gente haciendo. New York, haciendo New York, oleando. Pero parecía, parecía que iban Pero a entrar. Le a entrar a un boliche, le, parecía. Le pegaban a un iPad. Le sí. pegaban. <risa> Tenían una, una, apli una aplicación una de <risa> cacerola. <risa> Ojo, oh, sería muy bueno. Buena, sería eh. muy bueno. Regístrela, es Carlos, porque en cualquier momento rabia, alguien. Cara. Ya está en Android. Ya está en el Android ya, Market. Ya <risa> Así que ya perdiste. <risa> ya perdiste, ya le registró a alguien más. ¿Alguien hizo <risa> la aplicación de la cacerola? Sería muy bueno. En serio, sería muy bueno. Debe sí. existir. Sí. No me cabe la menor que ya la inventaron. Yo me acuerdo que para el mundial. Totalmente off topic. Sí. Para el Mundial de Sudáfrica eh, había miles de aplicaciones de bubucela. Sí sí, sí, sí. Y te bajaba la <risa> botella sí, sí. y te quemaba el cerebro. Era insoportable. Pero bueno, volviendo, volviendo al poco, tema. Exactamente, volviendo al tema. A coro. Eh, miles de personas marcharon al famoso denominado 8N, que se expandió a través de las redes sociales principalmente, uh -huh. ¿sí? por las principales arterias del centro porteño, que se congregaban... Desde, lo, desde diferentes puntos Hacia el obelisco Sí, sí digamos que la, la principal convocatoria Era hacia el obelisco Pero hubo desperdigados también por el resto de de, sí, el resto de, de la, ciudad de, la de ciudad de Buenos Aires, Aires, Aires Y de las y otras alguna, Algunas partes del conurbano Y en otras partes de Ramos, en otras, Mejía, en otras Ramos, ciudades Mejía está bien, sí. Les voy a contar Cómo, cómo fue mi experiencia a Para ver. ser más específico Yo estuve en el 8N Cubriendo, como buen, cubriendo eh, solamente Como envío especial de YouNow si Como solamente pagaron... sabe <risa> Sabe cubrir YouNow Exactamente Por supuesto <risa> eh, Me pagaron viáticos y todo Cortura Co 8N sí, sí, al, bueno. estilo you know. al estilo YouNow Al <risa> estilo YouNow Exactamente Donde, por ejemplo Pudimos Acá algunas fotos que después vamos a subir al blog. Uh -huh. eh, no están tan buenas mis fotos como las de otros medios, pero bueno, sí. por lo menos tenemos algunos. Por lo eh. menos se ven cuando le estaban pegando a ustedes. <risa> sí. se, se ven la las sangre. partes vacías <risa> también. Porque en un momento quería sacarle a la gente y me está corrí. Bien, está bien, bien, está bien. Eh, Algo muy particular. Al momento, yo, para que se dé una idea, para poner en contexto, yo eh, me encontré ahí desde el más o menos 8 y cuarto de la noche. ¿sí? Al uh -huh. principio me dirigí hacia Plaza de Mayo, no había una gran cantidad de gente, había gente, pero... ¿Estábase como... la protesta cubriendo o estaba la protesta? No, no, para ser más específico yo salí del trabajo que me, que me mata el hambre. Porque no, no es un trabajo del cual disfruto un montón. Uh -huh. Salí de trabajo que me mata el hambre y me fui a cubrir la protesta. Muy bien, Así muy bien. Ese es el Leo que estaba, mí... ahí cerquita, estaba ahí cerquita. Exactamente. Emma o sea... le pasaban por la puerta, se lo llevaron <risa> puesto. <risa> me agarró un encolumnado que venía de. Y le, y le pregunto por qué me estás haciendo esto. Con <risa> no. callate y seguí caminando. <risa> exactamente. <pide." risa> Y me dirigí hacia la pasión. La verdad que en ese momento no había tanta gente. Después sí, las diferentes columnas que se juntaban en algunas arterias, como por ejemplo Santa Fe Callao o en Corrientes. y No, fue impresionante. Y ahora la que fue se, impresionante fueron, la gente que se fueron sí. eh, conglomerando y mucha gente se juntó en Plaza de Mayo y después de ahí se fueron movilizando eh, específicamente más por Diagonal y por Avenida de Mayo hacia lo que es no, eh, el Obelisco. La, Canal 7, viste, hacía la comparación con Alfonsín que estaba llena el 9 de Julio y ahora que no estaba tan llena. Había un montón de gente pero no estaba tan llena. En Dale de Charlie también claro. De gente <risa> pero es, que, bueno. es que ahora crecieron los árboles Y se veía menos gente Claro, se veía Pero bueno Para empezar un poco Con esto de la cobertura Les traje un par de audios De algunas Dale, notas pequeñas Que pudimos rescatar Vamos a escuchar el primero de ellos Dale Jefe, ¿por qué está acá hoy? Sí, para tratar de separar La corrupción que hay en el, en el gobierno Los robos La falta de justicia La verdad que es una vergüenza Que no se aplica ninguna ley Todos los juicios eh, Se prolongan Los tapan No hay ninguna prisión para los corruptos, como yo digo. Hay una corrupción bárbaro y ninguno va, ninguno va preso. ¿Usted había venido al anterior cacerolazo? Sí, sí, sí. Siempre sí, vengo porque han destruido las instituciones, sobre todo la justicia. Y si no hay justicia, no hay democracia, no hay país, no hay nada. ¿Y realmente cree que este tipo de movilizaciones hacen tomar conciencia al gobierno? Yo creo que sí, es una advertencia bastante fuerte porque hay mucha gente y en distintos lugares del país. Bueno, uh -huh. sí. Más un... allá del sonido del, de, de, la la bubucela. Bubucela. La de la bubucela. La aplicación. asistente de la bubucela. Eh, sí, eh, este fue uno de los testimonios que, que pude recoger ahí en el eso fue en diagonal la principal queja de <risa> recogiendo no que no este testimonio. Mucho en ese, este testimonio. <risa> la principal queja de, de este señor era en cuanto a la, Estas la, la en torno, justicia digamos no solamente la justicia sino de la inseguridad o si quieren la, la corrupción también. La, Sí, venía ¿Sí? un poco o sea, de la mano es todo lo lo todo, todos es los lo temas, todo temas relacionados a la justicia es lo que sí, todo el mundo quiere sí, eh, eran algunos de los puntos que se expresaban a través de las redes sociales como... Eh que focalizaban el reclamo en estas cosas. ¿sí? La verdad que era, era un reclamo muy extenso y que aglomeraba un montón de gente y un montón de reclamos de distintos sectores sociales que hacían, si querés, a este... Contra diferentes gobiernos también. Porque sí, obviamente. De, de nación, sí, obviamente. En la ciudad también, o sea, son, son unos no, cuantos que supuesto, caen en esta me, volteada. Eh, me parece que no solamente... A ver, muchos lo pintaron como la marcha contra el gobierno. Hubo mucho eh, del contexto político que ayudaba que en realidad la marcha no solamente sea contra el gobierno, sino contra la clase dirigente en El arco, ¿Sí? el arco político en general Exactamente, digamos. la ciudad de Buenos Aires no tuvo la mejor idea que apagarse un día antes Sí, <risa> sí Entonces, evidentemente sí, algo que le, le, E inundarse un, día claro. Después, claro. inundarse un día después Pero le, le, le pifió por un día Le pifió sí. por un día la apagó pues, <risa> Si no, Pero no se veía nada en la foto No ¿Te das cuenta? Y no <risa> Pero bueno ah, Ojo, si la apagón hubiera sido el jueves Era un complot del gobierno en contra de la marcha Claro, ¿sí? para que nadie viera nada eh, ¿Quién bajó la palanca era debido? Obvio <risa> Pero bueno Vamos a compartir otro pedacito de audio Para que sigamos hablando ¿Por qué sienten que esto al día de hoy puede funcionar? Y porque no, si no son ignorantes Y escuchan al pueblo Puede funcionar Creo le, Que le quede un poquito Un poquito de seso. ¿Sabían habían venido a la movilización anterior? No. ¿Es la primera no, vez que venimos? Es la primera. ¿Cómo lo ven por ahora? Bien, bien. Esperamos que venga más gente. Bien. Estuvieron, ¿Pudieron ver algo en los medios antes de venir para acá? ¿O... No, no, no, no. Venimos de Lomas de Zamora. ¿no? ¿Desde Lomas de Zamora? Desde de Lomas de Finales, Zamora. Es toda la gente laboradora que está acá. No vas a encontrar ningún ligero, ningún de palifica, nada. nada. Todos a trabajar. Porque no queremos un futuro de mierda como está haciendo esta hija de puta con los chicos. Como nos están matando. Bueno, fal fal faltó la el PIP, faltó ahí, ¿eh? Eh, pero sí, bueno. No, no lo pude llegar. Bueno, eh, volviendo a esto, me parece que también es parte de lo que veníamos diciendo, ¿no? El conglomerado de gente, el conglomerado de, discusi de discusiones, uh -huh. de el, el contexto, hacía que tuvieras de todo. Me pasó de encontrarme con gente que, como el primer entrevistado... Eh, Tenía una facilidad para hablar, tenía bastante bien en claro sobre qué era que lo reclamaba y había gente que obviamente estaba mucho más eh, fervorosa, eufórica. Y, enojada, eufórica y había tipos que estaban, eh, estaban auditando, para, <ríe> estaban haciendo el casting para King Kong 2. Sí, sí, Biondini <ríe> estaba ahí sí. con la, la banda de Biondini. Por eso, había de todo un poco. La verdad es que me parece que era un crisol de, de sí. gente interesante. ¿sí? Creo que sí, que, que fue una cuestión demasiado... Heterogénea uh -huh. Sí, en no. general era... lo, que, lo que se hablaba mucho era que muchos de los reclamos que se hacían Incluso la gente que votó a Cristina Estaba... estaba sí, de en, hecho en la... había gente es... en la marcha que, que votó a favor de Cristina Y sin embargo estaba eh, presentando cosas que creía que, estaban, que no estaban teniendo la respuesta adecuada es que... Ya sea del de, de gobierno nacional de la ciudad o del Poder Judicial sí, o de la oposición o del, de, del Poder Legislativo. Se incluso. hicieron un, algunas encuestas desde el, desde el sector oficial sí, eh, a las que algunos medios tuvieron acceso y se estima que entre un 30 y 40% de quienes votaron al oficialismo ahora apoyan los reclamos por estar decepcionados con, el, con el, no solamente la actual mandataria sino con las políticas Pero, pero tampoco quiere decir que el día de mañana eh, que vayan, vayan, a a las presidenciales a vayan a votar a otro. No, no, no. A ver, eh, o sea, están disconformes con lo que está pasando, pero tampoco quiere decir que vayan a votar a otro. No, eh, no, no, exactamente, no, no necesariamente. Exactamente. No es exactamente. Es, sí. eh, yo creo que el problema principal que tenemos hoy en la Argentina es que no hay una oposición clara que, que canalice muchas de estas, de estas quejas, ¿no? De esta, Por supuesto. Eh, y, y como al no haber nadie, nadie que se pueda oponer a, a, al, al peronismo, al kirchnerismo, digámoslo de esa manera, eh, se vuelve muy complicado para todos. Sí, justamente una de las declaraciones... Para todos nosotros de... como ciudadanos. No ¿no? no, no, obviamente, una de las declaraciones de, de la presidenta eh, al día posterior, sin hacer específicamente referencia a eso, eh, dijo que hay, evidentemente hay un problema político, pero el problema político es de la oposición. ¿no? El, al no poder dar eh, un enclave certero y dar una, una política de Estado o alguna idea... En la que supuestamente ellos tendrían que apoyar, pero bueno. Igual no, no, no es desacertado lo que dijo. El, claro que el problema es la oposición, porque si no tenemos un gobierno, entre comillas, bueno, vamos a decirlo, si no tenemos un buen gobierno y no hay una oposición que te pueda dar una opción mejor a las que estamos teniendo. Y, no, pero entonces, ¿para o sea, qué no sirve? No, no, no ni mucho menos, de... pero entonces la discusión democrática dentro de los eh, si querés vamos a hacerla más arteros, dentro del poder legislativo. Eh, no sirve para nada cuando presentan proyectos desde la oposición, cualquier sector de la oposición presenta un proyecto y no es aprobado o ni siquiera es discutido eh, de qué sirve decir que no hay un proyecto alternativo para, hacer, para dar un ejemplo concreto, eh, hace muy pocos días desde el, desde el Frente para la Victoria se presentó un proyecto a través del cual los periodistas eh, y, y gente que trabaja en los medios tendrían una especie de, no sé eh, de opción de no publicar, por ejemplo, algo en lo que ellos estarían en desacuerdo o creen que sería una bajada de línea. ¿sí? Uh -huh. Como Esto, la objeción de conciencia. Exactamente, una especie de objeción de conciencia. Ese mismo proyecto se había publicado hace cuatro años por parte de lo, de, de, lo que es el Frente Amplio Progresista. Le dijeron, no. ¿Por qué no? Porque pintó. Y tampoco se dio a la discusión eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno después dice, bueno, entonces... Eh, si te presenta un, un plan alternativo Por lo menos vamos a llevarlo al punto de la discusión vamos a ver si sirve o no vamos a aportar ideas entonces me parece que es un poco eh, cerrado el decir que no no, no. Igual, no hay ningún igual, proyecto Igual o sea, no hay un proyecto nacional eso sí. es verdad lo estamos tam, uh -huh. también lo estamos Miguel hablando Miguel no es un proyecto claro, nacional no. <risa> por, suerte. Lo, lo, lo estamos, por suerte lo estamos hablando también por arriba y sabemos que es un tema más profundo por supuesto y que probablemente la oposición que venga venga del lado del peronismo incluso sí. muchos de los kirchneristas que están hoy con están Cristina de, se van lado de, la, de la baranda claro es Sí. Exactamente. Pero bueno, me parece que desmerecer algún tipo de cosas, como hacer el anuncio de que eh, en su momento dijo, pasaron dos cosas importantes esta semana. ¿Sí? Sí. La, el cambio de presidencia del gobierno del PC chino. Del Partido Comunista Chino. Exactamente, que eh, viste que Shenjing, Bing, Bing, Bing, ¿no está más? Murió. Sí. <risa> y ahora está Wang Jing <risa> Wang eh, bueno, eso fue uno de los Pero nadie se da cuenta porque son todos parecidos, ¿Son todos parecidos? ¿Son todos igual? Y el otro era la reelección de Obama Entonces me parece como que eso, esa manera de desmerecer No solamente de, si querés desde el gobierno Incluso de los medios que son afines al oficialismo La verdad que lo que dijo José Pablo Feynman Un intelectual, ¿sí? ponele la comilla que quieras Y donde sí, que, quieras Que ya la, a, en palo anda o el con la Feynman hace poner... rato Hace bueno. rato que andaban banquineando <risa> Antes uno decía, viste, está el Feynman bueno y el malo Ahora está el malo y el peor Que como, como que no termina, pero bueno, dijo que esta protesta eh, es una protesta de lujo, dice el filósofo del gobierno, dijo, me gusta igual el filósofo del gobierno. Dijo, curso, dijo que las marchas fueron organizadas por el grupo Clarín, especialmente por Mañeto, que tiene un tuit que se llama Vamos al 8N, una boludez. y la embajada de Estados Unidos vieron el enemigo público, bueno, mírenlo. Y que los manifestantes quieren volver al menemismo. Bueno, me ¿qué parece es que no uno sé. uno preferiría volver con los militares, otros al menemismo, y otros tener un gobierno como la gente me parece. <risa> Esperemos que la mayoría prefiera tener un <risa> gobierno como la gente. Claro, Esperemos que no. Sea de las otras también también hay hay había ciertas ciertas declaraciones y vamos a seguir escuchando declaraciones uh -huh. en, en instantes que, que Que te daban cosito, te daban escosor, diciendo. Bueno, este diciendo, no último lo que lo audio que escuchamos había. La, se, la primera señora estaba tranquila, la segunda cuando vio que era un medio y que podía decir cualquier barbaridad, dijo, claro. esto, hijo de te pip. pip, pip, pip. Sí. Pero bueno, no se puede esquiar. Tenemos un último audio muy cortito. Este van a ver que está medio editado para atrás porque tenía al lado una bucela que me la daba directamente en el, en el grabador. Así que. Pero bueno, eh, es una, eh, quiero darle el contexto. Es una señora mayor, uh -huh. bastante mayor, y que dice algo relativamente coherente a la situación en la que puede llegar a vivir. Está, está bueno. Escuchémoslo. Dale. ¿Por qué se acerca? Mira me acerco porque como ciudadana tengo necesidad de expresarme de alguna forma. Y la forma que tengo es esta. ¿Sabía si había venido la anterior movilización? No, la única que vine fue la del consigo. ¿La idea es esperar que algún partido haga algo? La gente, porque no tenemos en la oposición un líder como en quien confiar. En quién poner nuestras prendas. El líder se tiene tiene que salir, tiene que captar. Eh, acordate de Alfonsín, de Perón, de Irigoyen, de todos los grandes tipos que tuvimos acá. Raro, ¿no? Sí, es un sí. tipo de respuesta que Alfonsín, no esperaba. Alfonsín, Irigoyen y Perón, dijo. Sí, sí. ¿Sí? Igual tiró un 2 a 1. Sí. <risa> <risa> en eso en un superclásico es un 2 a 1. Pero bueno. Yo pensé que era así, Videla, después de eso. Sí. Pero no, no lo, <risa> vale, no lo dijo. Me pareció. Nada, me pareció raro. No, no te voy me a En el momento me quedé como callado y me dijo: ¿Vos de dónde sos? No, bueno, ahí le conté. <risa> pero, pero como que me dejó medio estupefacto. ¿sí? Al lado mío había otro gritando una sarta de barbaridades que eh, la tuvimos que editar <risa> <Claramente. risa> que bueno nada la, también la gente un poco este este euforicismo, ve un micrófono y muchos tienden no a querer a querer putear libremente sí me parece que está bueno eh, el, el, la expresión sí de, desde algunos sí. puntos eh, algunos otros eh, personajes públicos dijeron bueno la verdad que estuvo bueno qué sé yo eh, no sé eh, para decir al al, al algo no eh, bueno salvo de Lía, lo de Lia Los, odio, <risa> una, los odios, los odios, chetos oían a los negros, los odios. La verdad que es una paparruchada, pero bueno, nada. Me parece que eh, por ejemplo Viner sí llamó a escuchar a la gente. Eh, uh -huh. Mismo desde el oficialismo, desde, desde el Frente para la Victoria, eh, se, se dijo un poco bueno, me parece que hay que tomar nota de esto. Eh, pero bueno, nada. Bastante, bastante particular. Eh, tam también por otro lado, los, los problemas que estamos sufriendo hoy. Eh, o sea, es como que lo, lo hereda el gobierno también No hay muchos problemas que podría haber solucionado Pero problemas bueno, que tampoco. De poder... Pero heredando Pero como... boludo también es una política de Estado sí, No, sí, sí, obvio Tampoco puede seguir hablando de herencia Cuando ya es el tercer periodo Entre Néstor y Cristina que, que está en gobierno Bueno, o sea, sí, ya sé Pasaron bueno. casi 10 años en los que está en el poder La misma facción de, de, de, de, de, del partido eh, justicialista Por decirlo bueno, de alguna pero... forma de algún modo no pueden seguir hablando pero, de herencia pero, pero no es que en el 2002 O en el 2001 cambió todo, ¿entendés? No es que cambió todo la, Los marginados cambiaron Ahora están joyas O sea, si, a, a, hay marginalidad no, no, Todavía la igualdad no, no llegó la, Hay mucha inflación Que le, le golpea uh -huh. fuertemente al bolsillo De la clase media Pero, y que pero el modelo fuera... no dice eso No, no, está bien, hermano. Yo, yo, te, yo te. Ay, no puedo escribir nada. No, che, no, es que me. El, el manual de buen kirchnerista no dice eso. No, no, sí, oh, obvio, <risa> obvio. Pero. Tienen eh, una copia sea, la de la obra de los hornos. <risa> ¿no? <risa> no, lo que. O sea, la, la herencia que tomaron es la marginalidad que no se pudo modificar, o sea, y y no, no o sea se, se avanzó o la asignación universal por hijo bueno sí una, hay um... cuestiones que se que, que requieren políticas a largo plazo uh -huh. pero hay otras cuestiones que se pueden resolver digamos como o sea, por ejemplo por ejemplo el tema que vos mencionabas la inflación no es un, no no la heredaron No, no, no. Le... A menos que la hayan heredado del 83. ¿Del bueno, 88 8, 89? Le daron de la eh, evaluación. Que, digamos, por ejemplo. Es que que, eh, es sí, que eres... depositó. ¿Cómo es? Uno, uno puede decir, sí, bueno, la. Si la... depositó dólares, recibirá. Dólares. Pesos. Sí, igual, el Digo, que puso dólares, recibirá. Pesos, sí. Sí, recibirá dólares. dólares. Recibirá pesos. dólares, pero bueno. Yuanes, en yes. China. Error de impresión. <risa> En definitiva, hay muchas cosas que uno puede decir, por ejemplo, decías, hablabas de la marginalidad. La marginalidad es un, es un tema que está, digamos. Es un problema estructural. Un ¿no? problema estructural que. Sí, sí, hay políticas como, por ejemplo, la asignación universal por hijo que son tendientes a tratar de resolver un poco la brecha que, que existe entre las clases más bajas y las clases más altas. Tampoco hay que perder de, de foco las políticas que sirven para erradicar el problema estructural, que es algo mucho, muy difícil, y las otras que son para paliar el momento. ¿sí? Pero a el ese problema. es el tema. Mientras vos aplicas la asignación universal por hijo y que los chicos estén en la escuela y que no se pierdan las clases y todas esas cosas que. Pueden mejorar la situación De acá a 10, 15, 20 años Tenés que hacer algo con los que están Ya marginados claro. sí, sí, No obvio, te obvio. olvidar de esos porque no, siguen no. estando ahí El déficit en salud en la provincia de Buenos Aires Es terrible, vos vas hacer parisien Y te llevaste la gasa y el alcohol Porque, porque no, O sea, estás en el horno Ah, el señor fuma a parisien claro. <risa> Y llevate al médico también llevate al médico también Si contás uno por el camino Así bueno. que, no, no, es... es Es una situación complicada y compleja. Uh -huh. En definitiva, lo, lo que fue una, una marcha de mucha gente que se no, no encontró otra forma de canalizar el, el reclamo que es saliendo a la calle, básicamente. Uh -huh. No, si bien. Eh, digamos el año electoral va a ser el año que viene donde van a poder verse distintas propuestas para eh, el, el ámbito legislativo no no no obviamente no para el ejecutivo eh, es como que la, mucha gente no se siente representada por el gobierno pero tampoco se siente representada por por, el, por la oposición y no no sabe qué hacer con eso entonces termina saliendo a la calle digamos uh -huh. sí, sí. Y, ta y tampoco sabemos porque como era una protesta como dijimos antes que de nación y ciudad los que nos, los que pudimos escuchar a la gente que que declaraba acá en la ciudad de Buenos Aires y pero no podemos escuchar a los del interior por ejemplo uh -huh. Yo, o sea el de Río Negro por ahí pues, protestaría con el gobernador de él más la nación Entonces son, son, o sea, es un estructural como vos dijiste de, de de los representantes del pueblo, obviamente. Que Pero están están bueno. veando fuera. El Para cerrar con, con el tema y ya terminar con la columna, dos eh, comentarios muy cortitos. El primero, repudiar el, el acto de violencia contra el periodista de C 5 N. No sí, importa sí, contra, cómo, cómo haya contra sido. contra todos los periodistas porque también hubo algunas agresiones contra un grupo de periodistas sí, TV, de C de Omar también. también. Uh -huh. Fueron eh, agresiones aisladas Fueron algo no, no fue, eh, la gran mayoría de la gente no, no, no era, Estaba manifestándose De forma pacífica Hubo esos eh, momentos puntuales de, de agresiones que mancharon Un poco la, la pacificidad De la protesta sí. por ah, Y después quienes hablaron de, de provocadores y demás Pero bueno, mm -hmm. nada, eso me parece que iba para otro momento Y lo último ya completamente fuera de tema Saben que como dijo bien Nuestra querida presidenta Obama fue reelecto Sí. Sí. ¿Sí? Eh, contra todos los pronósticos, Obama ganó en el voto popular, que no es el que lo lleva a la presidencia, que lo lleva a la presidencia, es la cantidad de electores uh -huh. que tuvo. Y al final, después de tanto análisis, le terminó pasando el trapo, ¿sí? le terminó ganando a uno, con unos 303 electores. Sí. Específicamente porque ganó en los estados más importantes, como veníamos anticipando la semana pasada, en Ohio, en California. ¿sí? Eh, y bueno, eso fue lo que determinó más o menos la La, la pulseada para el lado del, del afroamericano. Eso no quiere decir que la Fragata Libertad va a volver y que no van a no. apoyar a los fondos buitres No, eso, <risa> eso, eso no que... tiene que ver. Mañana vence el plazo de la... Sí. De, de, del, del fallo judicial ya le cortaron la luz el gas no sé. eh, en cualquier momento le sacan el tapón de las cosas y se hunde <risa> <risa> así que bueno, bueno sí, hubo algo muy, muy feo que fue el, el, los 40 tipos que estaban apuntando no lo vi no, lo, no lo vi acordar. no no no sé si hubo imágenes hubo, hubo aclaraciones sí sí, sí, sí. con sí. un tipo con una carabina apuntándote diciendo correte no sé si es una situación muy simpática sí no creo, que, creo que no nada. esperemos que no pase mayores no recuerda que, que todas las guerras todas las guerras justificadas arrancan Con una pelotudez. Una pelotudez. Básicamente. ¿Sí? Pero y este, bueno. bueno, pero igual con ganas ¿Dónde Joraca nos peleamos con ganas? No, en terreno neutral. <risa> en Hawaii. Claro, en Malvina nos peleamos no en Malvina. La <risa> Así que bueno. Bueno, antes de que termine el bloque, le voy a mandar un saludo a un amigo que se llama Alexis, que nos está escuchando desde España. ¡Qué bárbaro! Onda, con tío. ¿Qué hora es en España? Y en España son como cuatro horas más que acá, creo, sí. o cinco. Deben sí, ser ¿no? como las dos, tres de la mañana más o menos. Es sí. un horario cojonal. Está, una, está, pero cojones, está tú, escuchando tío, igual. Está. Muy bien, le mandamos un saludo porque la verdad que hay que bancárselas. ¿sabes? Un abrazo, sí. chaval, un abrazo. Vale. <risa> <risa> Ahora nos vamos a una pequeña tanda y ya venimos con más y